Capítulo 4 El Conocimiento Trascendental La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna dijo, Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, el dios del sol, y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu, a su vez, se la enseñó a Ixvaku. Esta ciencia suprema se recibió así, a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de ese modo pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida esta antiquísima ciencia de la relación con el supremo te la expongo hoy a ti porque tú eres mi devoto así como también mi amigo y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Arjuna dijo, Vivasvan, el Dios del Sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? La personalidad de Dios dijo, Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos pero tú no, oh subyugador del enemigo. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo... No vuelven a ser de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de prita. Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas, y para ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana, y aunque yo soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. No hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí Tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber, siguiendo sus pasos. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual, te liberarás de todo infortunio. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida, y lo que es la inacción. Aquel que ve la inacción en la acción, y la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres y y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción furitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. El hombre que posee una comprensión tal, actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones, y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por reacciones pecaminosas. Él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas, ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, Él nunca se enreda aunque ejecute acciones. El trabajo de un hombre que está desapegado de las modalidades de la naturaleza material y que tiene plenamente en su posesión el conocimiento trascendental se funde enteramente en la trascendencia. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Algunos yoguis adoran perfectamente a los semidioses, ofreciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman supremo. Unos, los brahmacharis puros, sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego del control de la mente y otros los casados regulados sacrifican los objetos de los sentidos en el juego de los sentidos otros que están interesados en lograr la autorrealización a través del control de la mente y los sentidos ofrecen a manera de oblaciones las funciones de todos los sentidos y del aire vital en el juego de la mente controlada algunos habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones, y otros, mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga del misticismo óptuple, o mediante el estudio de los Vedas, para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental. Aún otros, que se inclinan por el proceso de restringir la respiración, Para permanecer en trance, lo practican ofreciendo el movimiento del aire que sale en el aire que entra, y el aire que entra en el que sale, y de esa manera, al final permanecen en trance, suspendiendo la respiración por completo. Otros, reduciendo el comer, ofrecen en sí mismo el aire que sale como un sacrificio. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. ¡Oh tú, el mejor de la dinastía Kuru, Sin sacrificio jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente? Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios, y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de ese modo, tú lograrás liberarte. ¡Oh, castigador del enemigo! El sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, ¡oh, hijo de Prita! Todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Habiendo obtenido verdadero conocimiento que proviene de un alma autorrealizada, Nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues por medio de ese conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que parte del Supremo, o en otras palabras, que son míos. Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos así como un juego ardiente convierte la leña en cenizas o oh arjuna. Asimismo, el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo, y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos, es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las Escrituras reveladas No adquieren conciencia de Dios sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Aquel que realiza servicio devocional y renuncia a los frutos de sus acciones y cuyas dudas han sido destruidas por el conocimiento trascendental está verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan las reacciones del trabajo. Oh conquistador de riquezas. Por lo tanto, las dudas que te han surgido en el corazón debido a la ignorancia deben ser cortadas con el arma del conocimiento, armado con el yoga, oh Bharata, levántate y pelea.